tengo una voz de resfrío por este invierno. No pasa nada, claro. Está, estamos está, todos iguales. Sí, sí, no sobre, pasa nada. Todos hacemos lo que podemos, estamos sobreviviendo. Te con miel, jengibre. No, ahí mejora. Ahí mejora Muy un poquito. <risa> bueno, Marcela, ¿tenemos ofertas de teatro sí. este fin este fin de semana en Tandil? Este sí, fin sí, de semana. Muchas cosas porque como saben es el mayo teatral y, y en esos días en mayo Todas las salas ponemos un montón de espectáculos para que los espectadores puedan ver lo que se perdieron antes. Esta semana tenemos mañana viernes un espectáculo de stand-up a cargo de Néstor Bermúdez, que es nuestra nueva adquisición en el club. Eh, un venezolano divertidísimo eh, y muy cálido. Así que, bueno, es mañana viernes a las 9 de la noche. Muy bien. Y sábado y domingo, eh, uh -huh. como tenemos dos salas, hay un espectáculo en la sala 1 eh, a las 8 y media que dirige Marielena Nemi y uh -huh. trabaja en una dicha Sanabria, Erica Lancelli, eh, Selena Crescente y es un un espectáculo sobre la violencia y las mujeres eh, contra la matrulla de las cuatro. Así que bueno va a ser un una, un espectáculo interesante, intenso seguramente para ver. Uh -huh. Y en la sala dos los dos días igual sábado y domingo en la sala dos a las nueve de la noche eh, está el espectáculo ir yendo que dije Javier Lester y que fue el ganador del año pasado del Provincial de Teatro Independiente. Fueron los que fueron a la fiesta nacional del teatro en el 2021. Así que también es un espectáculo bien diferente, son dos propuestas bien diferentes. Muy lindo espectáculo, muy muy basado en, en la corporalidad. En la corporalidad. Eh, y bueno, la verdad es que vale la pena verlos, uh -huh. los tres. Muy bien. Esto es a las nueve de la noche, dijiste eso. Ya. El viernes a las 9 y el sábado y domingo 8 y media desvistiendo silencio y a las 9 ir yendo. Uh -huh. ¿Las entradas se eh, quieren en el lugar o se pueden ser anticipadas? Mira, eh, se compran anticipadas de lunes a jueves. Ajá. Y el, día, el, el viernes a domingo ya se compra ahí. En algunos casos tienen descuento con las compras anticipadas. Así que por claro. les conviene ir hoy eh, uh -huh. y comprarlas porque tienen un, un descuentito bastante importante. Ah, bien. bien, muy bien. ¿Y cómo es la respuesta de, de la gente? Digo, no en este caso de estas obras puntuales, sino en general. En general, mira, cuando volvimos de la pandemia de tanto silencio de escena, el público la verdad que agradeció mucho la apertura de las salas uh -huh. y empezó a ir a cualquier hora. así si poníamos a espectáculos a las 4, ahora a las 4, uh -huh, eh, claro. estuvo haciendo falta el teatro, la gente quiere salir, eh, quiere encontrarse con, con el arte, con... con la experiencia social que significa el teatro, claro. y la buena es que están respondiendo muy bien. Uh -huh. eh, los agradecemos y además eh, lo hacemos todo con mucho cariño el espectáculo, claro. así que eh, la gente lo agradece también. Sí. sí, y me imagino que la ansiedad de los actores también, eh, después de sí, estar pero, un año y pico parados. Sí, fueron tiempos muy difíciles y los actores siguieron trabajando y seguimos preparando cosas para cuando pudiéramos, así que hay una energía muy positiva en ese claro. sentido. Hay muchas ganas de hacer, sí. sí, sí, sí. Bien, Marcela, queríamos conocer un poco la, la oferta de este fin de semana. Entonces, podemos reiterar, sí. ¿dónde es?, ¿a qué hora?, eh, y las tres obras que mencionaste. Sí, Club de Teatro, Chacabuco 517, ahí Chacabuco casi pinto, viernes, 21 horas, eh, bien argento, les presenté con los stand-up, sábado y domingo, 20:30 desvistiendo silencios del espectáculo de Peter endememi y 21 horas ir siendo que dirige Javier Lester. Marcela, muchas gracias por el contacto y seguramente gracias. seguiremos hablando para ver las las ofertas que se dan de aquí en más. Pero como no, muchísimas gracias a ustedes por por la discusión. Gracias. gracias.